Ni un puto duro Estoy en la puta cari Me he quedado sin culpilo No he pagado la hipoteca Han expropiado mi casa Y casi voy al talego Acuerdos de sindicatos De gobierno y empresarios Me han dejado sin el paro Trabajando muy jodido Cuando me iban Y Es que España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente, pero mal que se le ocurra todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Gastos sociales, afectando al pensionista, repatriar al inmigrante. Que es política de ricos, empresarios y banqueros multiplican su dinero. Enriqueces al que tiene, al que no quiere bienes que España va muy bien, va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente, pero mal que se lo ocurra, todo sigue igual de mal, no nos toques los cojones, iros todos a mamar. Ya ves, este gobierno te da la oportunidad de cerrar la boca y de ponerte a mendigar, queremos igualdad en la anarquía y fraternidad. Privatizado todo, nos han chamado los pares y nos joden los con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 TANTO MÀ